Gigi Monkey y Luna se pusieron muy contentos por el gol d e sonico. a c e p t a r o n amitaron. s A comer, a la d s a g u á n y a trabajar en el planeta vecino. Fue e n buen viaje. Llegando al retorno y comiendo una comida deliciosa. Un p a n q u e q u e con mi favorito de s ú n i c o Y así de las historias, un hermoso d i s c u e n t o Este d amigos y compartiendo. Necesito p a n q u e q u e ¡Pin!